El sonido. Sí, se escucha, ¿no? ¿De verdad? Parece que no, pero sí. sí, que no, retorno, por favor. sí, bajaron, sí. Es noche. un placer estar acá. ¡Qué lindo de carnaval! Venimos de una serie de carnavales importantes. Nos dijeron carnaval allá, dijimos no podemos ir toda la banda, pero igual vamos a estar. Y como nos invitaron, ahora nos tiene que aguantar, ¡qué lindo! Un ratito nomás. buenas noches, gracias por acercarse, gracias a la radio Panamericana por invitarnos, gracias a los vecinos de todo el barrio Panamericano por aguantar este quilombo, a gracias. los locos que vinieron de lejos, a todos los artesanos, la gente que puso las mesas, la gente que puso las luces, estamos acá parados en el escenario montoto para que todos ustedes se diviertan y esto comienza así. voy a decir, aunque me ameras y siempre voy a resistir, porque tengo resistencia al mar de la revolución, como estándarte dentro, dentro de, de mi corazón. corazón, bastante gatillo fácil voy a repetir, aunque por laburar no caigan a reprimir. La resistencia arma de la revolución Para armarte la revuelta Con una canción Que solo somos artistas No somos delincuentes Pero a estos giles no les gusta Nadie que piense ni que crea Que puede ser alguien mejor O que de tu brazo para luchar por el amor Si todo el narcotráfico Pasa por tu nariz La violencia y el machismo Que deja cicatrices Pero no se le cae Una idea mejor Que ponerse un uniforme para que le diga señor Hasta no de fácil Voy a arrepentir Armada de la revolución como, como estandarte de dentro de, de mi corazón, corazón. tan voy a revivir aunque por laburar no caigan a reprimir llevo en la resistencia armada de la revolución armada de la revuelta con una canción Arrancarnos de la mano la herramienta para laburar No sabe ni para qué sirve loco Raca acá, que no ves que no piensas recharme Solo porque me lo digas que no ves, que no te respeto por ser un fucking policía Herramienta, mano dura de la represión Que un sistema que mata y abusa sin pedir perdón Vamos a levantarnos a gritar por la vereda Que estamos bien unidos Somos muchos tan que no lo crean Vamos a levantarnos, a gritar porque se escucha Que estamos bien unidos y con fuerza los que luchan Vamos a repetir, aunque nos amenacen, vamos a resistir. Lo que tengan resistencia arma de la revolución, como estandarte dentro de su corazón, bastante gatillo fácil, vamos a repetir. Aunque por laburar, no caigan a reprimir, llevamos la resistencia arma de la revolución, firmar de la revuelta con una canción. Sendone de con amor. E incite a la revolución. Contable del inodoro gigante para arriba hasta el barrio del Chuncho Baico. Somos un barrio, una banda agradecida. Somos una banda agradecida y por eso le queremos venir acá a traer nuestro agradecimiento a nuestro intendente, el señor Marcelo Ortiva. Claro, le queremos agradecer a la Municipalidad de Vialema C. Gracias, gracias. Gracias. gracias a la Municipalidad de Vialema C por prohibir el trabajo del artista callejero. Gracias a la Municipalidad de Vialema C por la contaminación del río y todas las cuencas hídricas. Gracias a la Municipalidad de Vialéma C por el determinio forestal y la muerte de todos los animalitos. Gracias a la Municipalidad de Vialema C por el trazado de la autovía de montaña en el patio de cada una de nuestras casas. Y por sobre todo, gracias a la Municipalidad de Vialema C por el trazado de la línea de alta tensión por sobre la cabeza de todos nuestros hijos. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo Ortiva. Este tema va dedicado para todos los artistas callejeros, así que que tengan un juguete y que quiera expresarlo con su arte, este es el momento. Que no baila sobrino el intendente. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia serrana! Van a bailar hasta pasado mañana. Te extrañamos en la carnicería ¡Llevó, llevó, llevó! Este es un homenaje para todos los desaparecidos y desaparecidas en democracia como en dictadura. ¿Dónde está Carlitos? ¿Qué fue lo que aconteció? Aká te tevíte a Capilla del Monte y vino un ovni que te abdució? Dónde está ese pibe símbolo de festejar? Acaso tú viste un viaje? ...dysipí de verano! ¡Medio panamericana, panamericana, carajo! carajo. they call de amor y a ti, y de mi corazón, corazón esta amor. canción Sí, muchas gracias. Sí, padre, gracia. Gracias, en serio, loco. Gracias a la gente que organiza este espectáculo callejero acá para todo el público. Gracias a los artesanos, a los que vienen de lejos, a los que ponen el sonido, a los que ponen las luces. A los que no re... nos no suelte, no, no suelte carnaval. Aguante la autogestión. Esto es genial. Ojalá sigamos de carnaval, aunque nos quedemos sin voz. Que sigamos siempre el carnaval y que esta fiesta que nos reúne, que nos vuelven a juntar a nosotros como vecinos, nos sigan juntando así, alegre, con alegría. Y nos vamos no, a despedir ahora sí, ¿nos, nos vamos. Antes, antes de irnos locos queremos decir que para nosotros es un lujo, un honor y un placer compartir el escenario con todos estos artistas que han venido de lejos y que ponen los huevos y que la gente que viene y toca los tambores, y los locos que tocan la, la guitarra y los chabones que enchufan y desenchufan, muchísimas gracias aguante, corazón. Todos nos este allá, es el aguante, este es el aguante callejero y gracias a la municipalidad de C, sin ustedes no podría ser posible. Esta canción, canción va dedicada para toda la de crotada de que está dando vuelta, vuelta por acá, que ambienta. Y vamos a hacer un candombe, los que, que quieran sumar en la percusión. percusión. Bienvenidos. Si quieren la subirse la ahí cantor. es un candombe, si quieren ahí algún candombero venir a participar. Empezamos así a llamar, hace así así. Veo muchos tambores por aquí por el costado. Algunos que se inviten. ...damos la presencia del sobrino del intendente ⁇ Estos crotes y esas crotes tiradas allá al lado del paño, loco. ¿No ves que dan mal aspecto? Este es un lugar de verdad, acá viene la familia. ¿No ves que hay niños y niñas corriendo por todos lados? Por favor, che. Acá la gente se viene a sacar fotitos. La selfie con vos atrás no suma, ¿entendés? No suma, me gusta. Encima que están escabeando? ¿En serio? Ah, paren un poco, loco. policía de este estado represor no se olviden nunca que tenemos que resistir con alegría con arte esa es nuestra arma el arte esto ha sido el show del fantasma del infrasuncho mientras carnaval Aplausos, aplausos para el fantasma del infrasuncho. Esos aplausos fuertes mientras suenan los candombes acá. Esos tambores arriba. Y vamos recibiendo a Cumbia de Monte. A las chicas acá, Selvita, Selvita de local y las chicas de capilla. Buenas, Secandombe, y agradecemos en este momento al sonido. Gracias, Globo. Gracias al Martín Nicola que estuvo haciendo sonar la radio panamericana. Agradecemos a Juan Pérez que estuvo en el fuego cocinando rico para todos nosotros. Arriba esos tambores y arriba esos cuerpos con esta luna hermosa que está coronando la fiesta Panamericana. para esos tambores, para ese candombe. Se va preparando Cumbia del Monte. ¿Están listas, chicas? Bueno, ahí tenemos como cierre a Cumbia de Monte, que la rompe banda de cumbia colombiana local. Gracias a todos por llegar hasta acá con nosotros, a compartir esta fiesta inolvidable de carnaval. Y como no podía ser de otra manera, este cierre de la casa, la cumbia del monte para el barrio Panamericano. Muchas gracias a todos por hacer de esto una fiesta para nosotros. Ese es el espíritu del carnaval, celebrarnos. Así que gracias, gracias, gracias. Buenas noches, estamos felices de estar acá retomando los carnavales después de muchos años en este barrio, emblemático barrio de los Negros de Huerta, con mucho orgullo, estamos felices de estar acá. Espero que lo disfruten todos. Ahí vamos. Tenemos gran mestizaje y mil diversos paisajes, flora, fauna y la extensión. Y en esta composición hacemos gran homenaje. ¡Oyelo! Basta de quemar y guerra. Para América Latina hoy Colombia y Argentina piden paz para sus tierras, selvas, bosques y humedales, sierras, montes y los mares, flora y fauna en extinción, peligro de cosmovisión, nuestros pueblos ancestrales. ¡Wepa! que es muy parecido al cuarteto nuestro, así que, que lo disfruten. Ay, lucerito blanco, lucero madre, que va mostrándome los senderos de madrugada en el manto espeso. Tu luz se parece un fuego y entre los mares y fuera si la verían todos los marineros, un faro lejos, alumbrando el agua. Sombrero. Arriba. Qué bueno ese ánimo. <risa> con la espumita en la boca cuando uno se está riendo, la harinita que le entra a en los ojos, ¿sí? El destello del bailarín y la bailarina que dejan resonando durante todo el año esperando el próximo carnaval. Así es el carnaval, por eso estamos aquí, para revivirlo, para acompañarlo con nuestros tambores, con sus cuerpos. Para todo eso, esta canción. El que espera al bus, el que no viene El amanecido que va a trabajar Las niñeces a la escuela La niña acompañándose con sus compañeras en busca de nuevos aprendizajes El borracho tirado en la esquina Resaca de carnaval Y asomate a la ventana, asómate a la ventana Ahí está, ahí está ella Ella, ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ahí está ella, la que se para en la esquina y te comenta, oye, están quemando el monte. ¿Eh? La que después de esta noche se fija que no haya basura en los caminos porque no trajeron los basureros, obvio, ¿cierto? La que se queja porque subieron los precios, La que se queja porque no la respetan, a esa. A esa la llaman bruja. ¡Bruja! Ahí la tenés. Bruja. Para ellas y para todas las brujas. Esta canción. Allá la, la querían bajar, tumbar, la querían bajar, tumbar, la querían bajar, tumbar, tumbar, tumba, tumba. Por todo lo que sabía. Duarte, nuestra bruja elegida del carnaval. Representante de toda la mundo. Sí, señora, gracias. Así somos todas las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Y se va la ultimita y no tenemos baqueta. A ver quién nos comparte una baqueta de piano por ahí. ¡Bruja! Mira, mira, mire. Eri Bueno, que no se diga, carajo. Y acá con todas las pilas. Vamos con las pilas. Vamos a hacer un movimiento rápido. Dale. Vamos con todas las pilas, esta es la última cancioncita, espero que le guste y que la baile en cara Llegaron las pilanderas, que van a pila largo. Llegaron las filandera que van a pila largo. Bonito se, oye el, do do? Bonito Bonito se oye el pilón, cuando va de do en do? dos en dos. Bonito se el cuando va de Que son las tres. Que son las Que son las Que son las Que son las I'm going Gracias por este carnaval hermoso, sigamos disfrutando. Bueno, con esta participación hermosísima de la cumbia del monte, este trío que se las trajo, que nos hizo bailar. Estamos para otra, no sé. ¿Cómo estamos él? Eh, parece que las es que bailarines están imparables. Vamos a tener que seguir bailando. Le metemos cumbia, le metemos perredito. Vamos acá el musicalizador. Vale ese perdedito? Nos vamos a ir despidiendo, eso sí, de esta transmisión Sa especial. A ver, parece que sale otra. Lo tenemos merecido. Gracias por este carnaval para el pueblo, Gracias para el todos barrio, para... para el corazón de todos los artistas y los vecinos que vinieron a disfrutar con nosotros. La verdad que para la radio este, esta fecha queda grabada. Así que bueno, así gracias. vamos cerrando con Cumbia de Monte este uh, nuevo evento de Radio Panamericana. Próximos eventos en la brevedad. Se me cae el micrófono. Así que muchas gracias por venir y vuelvan tranqui a sus casas o a donde quieran. Bueno, Apedido, pedido y la agites. Vamos a tocar una más. La ensayamos una cancioncita de despedida ya se va el avión ya se va, se va ay pajarillo lindo ayúdame a volar ay pajarillo lindo ayúdame a volar ya se va el avión ya se va, se va Yo que que me queme voy, voy de pa que me voy de pa Gracias, gracias Cumbia de Monte por cerrar esta noche hermosa en... de la mejor manera posible. Gracias a todos por haber venido a este Corso Panamericano. Los esperamos en la próxima Jodita. Hola, hola. Hola, probando, probando. Sí, probando, probando. Probando, probando, hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola, hola, probando, probando. Sí, sí, sí, sí, probando, probando.